RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linzabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica. Más que palabras. oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de librería Sónica para untarla Les saluda Linsabel Noguera hoy haciéndole la suplencia completa a Jason Maldonado, sé que van a extrañar muchísimo su voz, pero su voz hoy está contándole cuentos a Samuel quien cumplió año esta semana, feliz cumpleaños Samuel, les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro Estado Falcón de Radio Maracay 900 AM en el estado de Aragua, Eléctrica 97.7 en Ciudad Guayana y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, estado Sucre. También puedes oírnos por telenavegante.net o visitar nuestro blog librería sónica blogspot.com para escuchar los programas que ya han salido al aire o enterarte de que viene la próxima semana. Escribirnos al correo electrónico librería o seguirnos en Twitter, arroba sónica Y hoy abrimos el programa con una canción energética para amanecer este día con muchísima buena vibra, escuchando This is a Call de Foo Fighters, pues su líder, fundador, David Grohl, nació el 14 de enero del año 1969, así que cumple el año el mismo día que Samuel. Como es costumbre, abrimos nuestras efemérides, diciendo que esta semana arrancó con una de las celebraciones religiosas más populares de nuestro país y a quien nos encomendamos todos los que tenemos un poquito de sangre guara Guara, la divina pastora que se celebra en Barquisimeto cada 14 de enero. Nace el 14 de enero del año 1900, 1836, Hugh Lofting, escritor británico. En el año 1925, un fabuloso escritor japonés, Yukio Mishima. Y en el año 1975, el novelista español Alberto Olmos. Fallece también el 14 de enero. En el año 1898, Lewis Carroll, escritor y matemático británico. Y en el año 1977, la escritora franco-estadounidense Anaïs Nin. Pasamos la página para el 15 de enero y aprovechamos la oportunidad para celebrar Y felicitar a todos aquellos que celebraron su día en esta fecha El Día del Maestro en Venezuela, 15 de enero También el 15 de enero, pero en el año 1996 Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española ¿Y quiénes nacen en esta fecha? En el año 1622, el dramaturgo francés Molière En el año 1897 el poeta y escritor chino Su Shi y en el año 1940 el escritor español Luis Racionero fallece el 15 de enero de 1911 la poeta española Carolina Colorado Y ustedes que están escuchando el paso de las páginas pues es porque el almanaque ahora nos lleva al 16 de enero Fecha en la que se publica la primera edición de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha en el año 1605. Quienes nacen? En 1897, el poeta mexicano Carlos Pellicer. 17 de enero. Ahora este día me toca a mí porque es el día del cumpleaños de mi papá a quien le mando un gran abrazo. Te quiero papi, feliz cumpleaños. Uno aunque sea grandota siempre le dice hacia sus papás. Ustedes que están escuchando en su casa, seguramente que también lo hacen. Pues el 17 de enero, además de cumplir año, mi papá, en el año 1904 se estrena en Moscú el Jardín de los Cerezos de Anton Chejo. Nace en 1600 Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español. En el 1820 Anne Bronté, novelista y poeta británica. En el año... 1950, Luis López Nieves, a quien, les enviamos, a quien le enviamos un feliz cumpleaños, es escritor puertorriqueño, autor, entre otras maravillas, de El Corazón de Voltaire, y que pueden consultar su obra y una extraordinaria biblioteca digital en su página web www.ciudaceba.com. Fallece en el año 2002, el 17 de enero, Camilo José Cela, escritor español, Premio Nobel de Literatura en el año 1989. 18 de enero, ¿sabes quién nace el 18 de enero? En el año 1867, el poeta nicaragüense Rubén Darío. En el año 1893, el poeta español Jorge Guillén. Y fallece en el año 1936, el escritor británico, premio Nobel de Literatura en el año 1907, Rudyard Kipling. 19 de enero, empieza el fin de semana. En 1970, inaugura sus actividades docentes, la Universidad Simón Bolívar, que ya había sido creada por decreto el 18 de julio de 1967. Así que feliz cumpleaños a esta casa de estudios y a todos los egresados y estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Nace el mismo día de la Simón Bolívar, 19 de enero, en el año 1809, Edgar Allan Poe, escritor estadounidense. Pasamos al 20 de enero, tal día como este domingo en que estamos compartiendo con ustedes para contarles que el escritor danés Johans Wilhelm Jensen, Premio Nobel de Literatura en el año 1944, nació en el año 1873. Y así terminamos con nuestras efemérides del día de hoy. En las noticias, pues además de las buenas noticias que nos trae nuestro invitado de hoy. CJ León o CJ León con quien estaremos hablando de la historia de Mucununca para que sepan y regresen luego de la identificación de la emisora pues tenemos que ya están abiertas las convocatorias que hace anualmente Monte Ávila Editores Latinoamericanos tanto para su concurso de autores inéditos como para los talleres de creación literaria del año 2013 ¿Dónde consigues la información en monteavila.gov.com Punto B -E. Y dicho esto, vamos a leer un fragmento o un poema que pertenece a un fragmento de Alicia a través del espejo, homenajeando a Lewis Carroll, escritor británico, quien, como ya dijimos, falleció el 14 de enero del año 1898. Brillaba, brumeando negro el sol... Agiliscosos giroscaban las limazones, vanerrando por las váparas lejanas, mimosos, se fruncían los borogobios, mientras el momio rantas murgiflaba. Cuídate del galimatazo, hijo mío, guárdate de los dientes que trituran y de las zarpas que desgarran, cuídate del pájaro, jugo, jugo, y que no te agarre el frumioso samarrajo. Valiente empuñó el gladio borpal, a la hueste manzona cometió sin descanso, luego reposóse bajo el árbol del tántamo y quedóse sesudo contemplando. Y así, mientras cavilaba Firsuto, este al fuego en los ojos, que surge doroso del bosque turgal, y se acerca a raudo y borguejeando. sas una y otra vez zarandeó tijereteando el gladio borpal! Bien muerto dejó al monstruo, y con su testa volvióse triunfante galompando. ¿Y hazlo muerto? ¡Al galimatazo! Ven a mis brazos, mancebo sonrisor. ¡Qué fragante día! ¡Jujuruju! ¡Ay, ay! Carcajeo anegado de alegría. Pero murumeaba ya negro el sol, agiliscosos giroscaban los limazones. Van errando por las váparas lejanas Mimosos se fruncían los borogobios, Mientras el momio rantas necrofaba Y esta fue la versión en español Hecha por Jaime de Ojeda Publicada en el libro A través del espejo Y lo que Alicia encontró al otro lado Editado por Alianza Editorial en Madrid En el año 1973 una versión en español del famoso poema Jabberwocky de Lewis Carroll Acompañada por el cuarteto para cuerdas número 4, quinto movimiento de Vela Bartok. Dicho esto, vamos a identificar emisora y ya regresamos con más de Librería Sónica, literatura para untar RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. De regreso a Librería Sónica, literatura parental, escuchando a los Rollins Stones con el tema Brown Sugar, pues Mike Tyler, quien fue el guitarrista que sustituyó a Brian Jones tras su muerte, estuvo de cumpleaños el 17 de enero, celebrando 64 años. Mike Tyler estuvo con los Rollins hasta el año 1974. en Librería Sónica. Y para nosotros es un gusto recibir otra vez en Librería Sónica a Carlos José León, mejor conocido como CJ León cómo firman sus libros. Y ya lo tuvimos una vez hablando de Aquel Puente Hacia el Infinito, Ajá. del cual esperamos todavía los otros dos libros, porque no queremos quedarnos sin saber qué va a pasar con esa saga. Y hoy nos presenta una novela que quizás tiene la misma línea fantasiosa de esa imaginación que tú tienes, y el toque de humor que no puedes dejar de lado, pero que no tiene nada que ver con Un Puente en el Infinito. Se no. llama La Historia de Mucununca. Es una novela de corte... Mágico, de un realismo lírico, pero que además de combinar ese sentido del humor que tú tienes, lo llevas a este espacio, de ese sentido del humor llano del pueblo, ah, sí. de los pueblitos del ah, interior de nuestro autóctono, país. Autóctono, andino. Autóctono, andino, exacto. Y tiene una cosa maravillosa, que es esa construcción de cada personaje. Ah, sí. eh, cuéntanos... Lo primero es, ¿de dónde sale el nombre de Mucununca? Aunque cuando uno lee la, la historia ya sabe por qué, pero ¿cómo se te ocurrió esa palabra? Bueno, eh, eh, gracias por invitarme de nuevo, Linzabel, y al desaparecido Jason Maldonado, que no, yo vale. sé que está con su hijo, y hijo mata cualquier otra cosa que no sea este hijo. No está filial. desaparecido, está... Eh, no está de parranda. Está, <risa> está además, de parranda. merecidamente, celebrando el cumpleaños de Samuel. Feliz cumpleaños, Samuel. Espero que la estés pasando también como nosotros aquí. Amén. Amén. Bueno, Ajá. cuéntame, este, Mucununca, ¿de dónde sale el nombre en primer lugar? Y bueno, sé que tiene vinculación, por eso te hago la pregunta de una. ¿Cómo se te ocurrió esta historia? Bueno, Mucununca yo llamo que es una especie de Frankenstein literario. Te, te lo explico porque son pedazos de historias separadas que yo uní para crear la historia de Mucununca. El origen de la historia de Mucununca es un cuento que se llama Un cura que no entró al cielo que lo escribí hace muchos años, muchos años, y fue la primera vez que apareció el nombre del pueblo de Mucununca en, en ese relato. Y a mí me quedó la cosa, oye, este pueblo se merece, en vez de un cuento, algo más grande, algo, algo como una novela no, que no es tan grande, pero, pero sí algo mayor que, que un relato. ¿no? Y Mucununca es eh, como un homenaje a los pueblos andinos, que son Mucuchíes, Mucurubá, Mucujún, Eh, Muku es una raíz timotocuica que significa piedra. Eh, y bueno, es como el, el pueblo de, de... Claro, guardando la distancia como el del nunca jamás eh, con, con sus personajes eh, bien pintaditos, bien delineados y, y donde suceden cosas muy mágicas. ¿no? Que, eh, y además era como... como Algo fresco que quería escribir, porque yo venía de, de escribir un libro que no ha salido todavía, que está para un concurso, que se llama El Colector de Estrellas, que es un poco más negro, más duro. Es. es. es un libro casi de terror. y, y esto fue como una especie de escape para mí, como, como un divertimento, vamos a llamarlo así, ¿no? Y, y otra de las partes del libro, eh, quise escribir una vez una, alguna vez, una novela erótica, que es la historia de Baristo. Ese, ese elixir que él va a preparar, pero como no, no lo completé, va se vino acá como nunca Y el poema que lee ella cuando está la, la protagonista de la novela eh, también era María un poema Inmaculada. Apart, María Inmaculada, estaba era un poema aparte que tenía yo. Y bueno, po, fíjate, lo que hice fue como rellenar todos esos espacios del cura que no entró al cielo, la historia de Baristo y el poema, y se desarrolló todo el resto de la y con esos tres pilares entonces comenzaste a escribir la historia de Mukunuka la historia que además de Mukunuka. es una historia contada por el descendiente del de quien origina pues el, o está en los orígenes de esa magia del pueblo sí y que además está contada como en la voz de cada personaje que protagoniza esa parte sí, de la historia del pueblo. Sí, sí, sí, sí. sí, sí o sea. ¿Cómo, ¿Cómo te planteaste la construcción de los personajes? Que te decía al principio que eran unos personajes que estaban muy bien delineados y que cada uno tenía sus propias características y eran creíbles dentro de lo fantasía y la magia, el realismo mágico que tiene tu novela, la historia de Mukununca? ¿Cómo creaste? O sea, ¿Cómo fue tu proceso de escritor y cómo fue tu proceso luego de limpiar el personaje para que se viera cómo está de limpio? Sí, el, el, el primer personaje del libro es el cura, vamos a llamarlo así, el, el cura que no entró al cielo. Ya el cura está listo, dormido en su, en su sí, urna de Sí, está cristal. esperando, es una cosa burocrática, ¿no? De, de hecho, esa es la razón cuando la, los habitantes del pueblo nunca que se enteraron que era tan burocrático entrar al cielo, decidieron no morirse pero claro, lo hicieron de manera democrática. El que no esté de acuerdo en, en morirse porque esto es tan burocrático para ir al cielo, levante la mano. Mayoría absoluta y por eso no se murieron. Eh, el, el, por ejemplo, Evaristo, que era el, el, el inventor, el, el preparador de estos elixir. El alquimista. El alquimista, Además es un alquimista de origen popular, no es un alquimista de estos típicos. Estudioso, que científico. Que tiene un laboratorio, sino que él todo lo va a estar haciendo por Eh, literalmente por tanteo. Pues exactamente. Y, y Evaristo viene a construir una parte erótica del sí. relato de la historia de Mucununca pero es un erotismo ingenuo. Exactamente. Que es muy bonito, exactamente. además. Exactamente. Qué bueno que lo que tú lo dices, porque eso era lo que yo me planteaba, o sea, que la gente leyera y, y, y descubriera que es un erotismo. Tú lo dijiste muy bien, ingenuo, o sea, no es un erotismo que busca eh, otra cosa que no sea la ingenuidad como, como, él, como él prepara su, su, su pócima... Eh, jarabe de palo, ¿no? de palo, El guarapo de palo. El guarapo de palo. El guarapo de palo, sí. Jarabe, el jarabe de, palo un, de palo es un grupo. Es un grupo musical. <risas> eh, y Evaristo fue, era el protagonista de esta novela erótica, de esta parte que, que, que, que traté de colocar, y el, el, digamos, el personaje del libro, el, el, el, el anciano este, centenario, era quien lo iba a entrevistar. Pero después, eh, eh, explicar cómo llega la musa es, es muy difícil, ¿no? Eso, eso es un proceso que, que te llega. O sea, tú estás escribiendo y de repente eh, surgió que, que él tendría que devolver este frasco con esta flor a, a, a su amada, que no veía hace 70 años, con los mejores sentimientos que, el, que él había recolectado en esos 70 años. Todo eso fue surgiendo, fue, fue apareciendo... Eh, Y, y se dio, se dio. Es, es un viaje que, claro, todos los escritores estamos orgullosos de lo que escribimos, ¿no? Pero a mí con este libro me pasa algo que es como si fuera una especie de hijo consentido, una cosa así de... El gordón de, de la casa. Sí, exacto. Es un cariño especial porque eh, descubrí que se pueden escribir cosas ingenuas, entre comillas, que entretengan a la gente, Sí, que afloren además en las personas, cosa que me pasó cuando lo leí, afloras esos bo recuerdos bonitos de lo que es una vida en un pueblo que además de alguna manera está vinculado con eh, conectarte con lo bonito que te está en ti como persona. Exactamente, exactamente. Y cuando... Ahora, ahora fíjate lo que dice José tú humor. Juan Jiménez... Yo, yo nunca me propongo escribir humor en mis libros. Claro, pero por eso te decía que era, que es ineludible, no sí, lo puedes evitar. No lo puedo evitar, yo, yo trato de, de, de, de bueno, tal vez el colector de estrellas, el colector de estrellas, que es el libro que te estaba comentando que ya vino antes leeremos. de esta, ya lo leerás, eh, eh, tal vez no tiene tanto humor, Ese es un libro muy, muy, muy oscuro, muy, o a lo mejor tiene un humor muy negro, no sé, hace reír a la gente. Pero yo sí quisiera a los lectores que entendieran que yo no me propongo escribir humor, pero sale el humor en los libros. Eh, estos personajes son muy simpáticos. Ahí. Claro, porque el humor también es tu oficio. Es mi oficio. Y uno no puede, no puede negar su oficio. Exactamente. Y precisamente te iba a preguntar, hablando de tu oficio, porque yo sé que tú eres guionista de medios audiovisuales, sí. cine, televisión, incluso radio, sí. entonces... Cuando uno diagrama o hace trabajos para guiones audiovisuales, tú haces como una especie de esquema, de diagramación sí. de este personaje se va a vincular con sí. esto, este sketch, no, todo sí. este personaje va hacia este. ¿Lo hiciste con la historia de nunca No, no. Mucurunca fue saliendo, fue naciendo en cada página. Fue una cosa así. No, no, yo no me imaginaba que, o sea, no tenía preestablecido qué era lo que iba a pasar con esos personajes. Bueno, y nosotros ahora debemos hacer una pausa para identificar la emisora, no sin antes recordarles que vamos a estar obsequiando la historia de Mucununca de CJ, Carlos José León, por cortesía del propio autor. ¿Qué tienes que hacer? Pues, para los que ya lo saben, se los vamos a repetir y los que no, se los decimos. Tienes que enviar tu mensaje del texto al DILO es decir al 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre tu número de cédula y tendrás todo un pueblo con una historia mágica, la historia de Muco Nunca para disfrutarlo en tu casa el costo del mensaje, un bolívar fuerte más básico, masiva ya regresamos con más de librería sónica literatura para untar están escuchando librería sónica por RCR 750 AM Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Glinsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Bobby thumbed a diesel dam Just before it rained And rode us all the way To New Orleans I pulled my harpoon at a of my dirty red bandana I was playing soft While Bobby sang the blues yeah. When she wipe her serpentine I was holding Bobby's hand. We sang every song that Java knew Regresamos con la voz inconfundible de Janis Choplin, quien naciera el 19 de enero de 1943 en Texas, Estados Unidos, de Norteamérica. ¿Qué nos canta? El tema Me and Bobby Macchi. Y seguimos conversando pues, con CJ León Carlos. José Cuéntanos. Que te Tus personajes tienen doble nombre porque tú tienes te llamas Carlos José y todo el mundo te decía Carlos José cuando eras chiquito. Sí, exactamente, sí. Pero porque es que todavía mi familia me dice Carlos José. Uno y, va eh, reflejando todas esas cosas un poco cuando escribe, ¿no? Ah, sí. Y entonces a mí me da la curiosidad de preguntar. Porque se llama Inmaculada? ¿Por porque se llama. No, todos, casi todos tienen doble nombre, ah, sí. pero qué tanto Evaristo, hay menos Evaristo. Bueno, pero él es único en su especie. <risa> ¿Qué tanto hay de de ti, de Carlos José, dentro de la e Evaristo. historia, no, no estoy hablando de ningún personaje en okay. específico, de la historia de, de Mucununca, por sé que tanto en El Cura como en Evaristo no debe haber mucho de ti. <risa> bueno, no. Sobre todo no. en El Cura. Sí, claro. Que <risa> era tan bueno, tan bueno. Que no entró que al no cielo. Es una historia muy bonita. Ahora, respóndeme la pregunta, pero después hablar de las historias del libro. Bueno, yo creo que todos los personajes tienen algo de uno. Es como... Un libro es como un recetario donde cada ingrediente, que en este caso son los personajes y la historia, llevan pedacitos de uno. ¿no? Este, En Evaristo a lo mejor lo que tendrá es el sentido del humor, yo lo otro, jamás. La gente que lea el libro va a descubrir que Evaristo tiene unas cosas que ojalá pudiera tener yo, eh, sus habilidades, sus ah, habilidades para alquimistas la vida, ¿sí? claro sus habilidades alquimistas y, y idiomáticas no para para que la gente consiga algún sinónimo de eso Sí, bueno, pero además ese, él se expresa en un idioma universal, ah, sí. tanto como la música. Eso sí, eso sí. <risa> ya deben estar curiosísimos por saber qué es lo que hace Evaristo. ¿Qué es lo que hace Vamos a decírselo. No, ah, no, no, no, sí. No, sí, sí. es un alquimista, ah, okay. es un científico empírico Exactamente. que descubre un elixir que, que, que es que, el afrodisíaco más potente del mundo y que se llama guarapo de, guarapo palo. de palo. Está, ¿Lo está preparando en, en, en el libro...? Lo inventa, pero se describe el proceso Exactamente. De, cómo, de cómo conseguir esos ingredientes alrededor del mundo. Hace un viaje alrededor del mundo recolectando los ingredientes. Inclusive, eh, hasta de seres mitológicos se pudiera decir, ¿no? Bueno, los marineros cuentan sus hazañas. Los marineros cuentan sus hazañas, es cierto. Y ahora, un poco pasando por los personajes. Uh -huh. Ya existía el cura de que, que no entró al cielo. Uh -huh. Esta historia entonces empezó a pedirte que construyeras alrededor de, de él los otros habitantes de Mucununca. Sí. ¿Cómo surgen los demás habitantes eh, y los visitantes que son importantes para la historia? Sí, en, en este caso los visitantes, eh. bueno hay, hay un visitante de hace muchos años que es quien le hace recordar a Evaristo que ese pueblo existe, que fue su abuelo que lo visitó hace muchos años. Cada, cada personaje de Mucununca, por ejemplo, la, la la mujer, es que no sé cómo decirlo en radio que no suene. Es una maldición, se puede decir maldición. Sí, tiene un signo, está estigmatizada. Está estigmatizada. A ella, ella. El pueblo, el propio pueblo, la. la le crea un embrujo maligno, por llamarlo de alguna forma, donde eh, le, lo que pasa es que no quiero revelar muchas cosas del libro eh, no tenía un olor agradable no tenía un olor agradable hasta que consiguiera su amor verdadero pero fíjate que es un hechizo o sea, es, es un, un maleficio exactamente ¿un maleficio que que es muy jocoso <risa> bueno porque, para ella el prólogo? no tú leíste para el prólogo de, no. de Claudio Nazoa. bueno para ella no debe serlo claro pero era, María Inmaculada es una mujer hermosísima sí, sí. que sin embargo nadie puede acercarse a ella más de dos metros sí. porque su olor Lo corporal repelé. repelía a las personas Exacto. y como en todos cuentos que se preste de amor y hadas de magia, uh -huh. pues solamente ese maleficio podía romperlo, su verdadero amor. Su verdadero amor, ¿no? Eh, eh, es como un cuento de hadas para adultos. Yo quería que alguien, la gente, lo, lo, lo interpretara de alguna manera, esa parte como una historia de un cuento de hadas para adultos. Sí, es una historia de amor sí. muy bonita, además. Sí. Y yo... que, vamos a adelantar un poquito, es providencial que la persona que estaba predestinada para romper el maleficio llegue al pueblo con un resfriado. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, eso, eso es providencial. De hecho, eh, Nazoa se lo pregunta en el prólogo, porque no había llegado a esa parte, ¿cómo es posible que ese señor, con esa esa mujer, con ese mal olor, logre que ese señor se le acerque? Lo, se lo pregunta a Claudio Nazoa en el prólogo. Entonces hay que decir que las cosas pasan por una razón. Las cosas pasan por una razón, exactamente. Todo está justificado en la vida aunque no lo entendamos. ¿Y cómo hiciste tú para justificar y unir cada una de estas acciones que pasan en la historia de Mucununga y que al final ves que aunque parezcan dispersas, a, encajan para que la historia se consolide y tome su forma definitiva? Eso fue un trabajo, como, como te dije anteriormente, básicamente de inspiración. Eh, eh, yo creo que yo no escribí Mucununga, sino Mucununga se me mostró para escribirla. Era era Aparecía en mi imaginación... Y yo lo que hacía era, lo que veía en mi imaginación lo transcribía en un papel. Eh, porque, eh, no sé, yo supongo que, que, que no, no le pasa a todos los escritores, cada escritor tiene algún estilo, eh, pero por ejemplo, a un paso del infinito yo lo diagramé. Yo a un paso del infinito sí lo esquematicé qué cosas iban a pasar en los planetas, que iban a pasar en los mundos, que pasaran o no, que pasaran o no de, después. En la escritura es otra cosa, pero estaba diagramado, o sea, yo yo más o menos tenía un camino preestablecido. Aquí no, aquí fue eso, nunca se me mostró en la imaginación y yo lo que hice fue escribir lo que lo que iba apareciendo en mi mente. Y como en el la historia cada noche te cambiaba de lugar o te mostraba el mapa. <risa> el mapa que que que no lo puedes tener abierto a medianoche porque ya sabes lo que lo que te ocurre, ¿no? Eh sí, sí, yo creo que cada noche cambiaba de lugar Mucununca. Yo a lo mejor me acostaba pensando en que iba al día siguiente iba a ocurrir algo y no necesariamente eso era lo que lo que sucedía. O sea, cambiaban cambiaban algunas cosas, por ejemplo, eh, cuando ellos van a buscar la orquídea en en ese submundo de Mucununca para eh no sé cómo llamarlo, bendecir una historia de amor sí, entre era, las parejas. Era la flor para el ritual, para el de, ritual. de bodas del pueblo. Del pueblo. Eh, eso apareció, eso surgió, eso no estaba pensado. Eh, y, y no sé, yo yo quise escribir Mucununca y cerrar el ciclo de Mucununca, pero hay unas vocecitas que me dicen que a lo mejor... Sigue existiendo historia de nunca más adelante. Mm, pero el mapa se perdió. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor es como una especie de cómo se inició el pueblo. Ah. La, la, el origen del pueblo, cómo llegaron los primeros habitantes. O sea, vas a ser como George Lucas con Star Wars, ¿no? ¿Para no, qué no, no, no, no. se roba empezar a escribir? O sea, la precuela. No, no sé, pero hay una vocecita ahí que me, que me dice, o sea, no, no es necesariamente que lo, que lo vaya a hacer, pero sí algo como que me dice cómo se originó este pueblo cómo llegaron sus primeros habitantes y, y por qué esa magia que, que, que ocurre en... y te hablaban los personajes sí bueno los personajes eso más. nos lo vas a contar cuando regresemos okay. estamos conversando con Carlos José León sobre la novela la historia de Nunca. vamos a identificar emisora y ya regresamos con más de librería sónica literatura para untar estás en sintonía de librería sónica por RCR 750 AM Cómo divertirse leyendo, conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linzabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Regresamos a Librería Sónica, literatura para untar. Escuchando a Helen Folasade Adu, más conocida como Sade, quien nació el 16 de enero del año 1959 en Ibadan, Nigeria, cantante y compositora británico-nigeriana que interpreta el tema By Your Side. Librería Sónica Para los Luchamos No hay nada más sabroso que vivir Vivir y vivir 80 años, 90 años, 100 años Esto es un siglo Lo malo es que cuando uno llega a los 100 años casi no tiene fuerzas ¿Qué fuerzas tiene? Vamos a decir, don Pablo, el hermano de don Nicolás ¿O qué fuerzas puede tener con casi 85 años sobre sus espaldas? Y menos Don Nicomedes, que dicen que tiene 98. Don Nicomedes es el hombre más viejo del pueblo. Está arrugadito. No sé, pero yo pienso que vivir tanto como Don Nicomedes no es muy bueno que se diga tampoco. Casi no ve. Casi no se le entiende lo que habla. Y casi no puede caminar. ¡Upa, Don Nicomedes! Todo el santo día en su silla de ruedas. Y si no tiene quien lo empuje, clavado en un sitio permanece. Ajá, pero con todo y eso, si le preguntaran si quisiera seguir viviendo, es segurito que diría que sí. Gritaría con fuerza, así el grito le paralizara momentáneamente la respiración. ¡Sí! Porque como ya yo dije, no hay nada más sabroso que vivir. Este es un fragmento de una novela llamada El Pequeño Mundo de Juan Luis, escrita por Luis Eduardo Egui y publicada en el año 1970 en la colección de bolsillo Erime. Es un libro que me ha acompañado durante más de 40 años y cuya lectura recuerdo con la misma placidez como si fuera el primer día a los 7 años cuando me lo regalaron. Es una edición que se consigue en bibliotecas, no se consiguen librerías El Pequeño Mundo de Juan Luis de Luis Eduardo Egli y si algún editor que quiera rescatar un texto antiguo que hable sobre nuestra identidad como venezolanos sobre cómo un niño crece y ve cómo se enciende en él el amor por su planeta cómo descubre la primera llama de amor y el primer sonrojo en sus cachetes o cómo en nuestros pueblos está vinculado el saltar entre ríos y subir en palmas de árboles con la misa y la vida del monaguillo pues aquí está en el pequeño mundo de Juan Luis la historia de Juan Luis un niño hijo de un emigrante italiano que se casó con una maracucha y que comienza mi nombre es Juan Luis yo me llamo Juan Luis mi papá es italiano Juan Luis Otati mi mamá es venezolana. Juan Luis Otati Pulgar, ese es mi nombre. Mi mamá es de Maracaibo. Yo soy de la República del Zulia, le gusta decir a mi mamá. Así pues, Juan Luis, vos sois hijo de dos extranjeros, un italiano y una zuliana. Y se ríe a carcajada limpia. El pequeño mundo de Juan Luis, de Luis Eduardo Egui. Un libro que si tienen ocasión de conseguir... Pues compártanlo con una lectura en familia, porque es de esos libros que nos hace sonreír y que se quedan para siempre en el corazón. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un momento diario de lectura ofrece un universo de posibilidades para comunicarte con ellos. Síguenos en Twitter, arroba Rana Encantada y comparte la alegría de leer. Seguimos conversando con Carlos José León Autor de la historia de Mucununca Y este fragmento que compartimos hoy Del pequeño mundo de Juan Luis No es que lo trajimos así Porque sí. no, es un libro que nos gusta Noten centenario sí, No, porque además tiene Cuando estábamos leyendo la historia de Mucununca A mí me, me hizo un flashback a mi infancia Cuando encontré la historia de don José Don José Juan que próximo a cumplir los 100 años necesita cumplir una promesa que hizo cuando apenas tenía 30. Exactamente. ¿Cómo nació ese personaje? A raíz, a partir de ya la historia que habíamos conversado del cura que no pudo entrar al cielo porque era tan bueno, tan bueno, que por cuidar a todos los demás se olvidó un pequeño detalle que sí. le impidió... Entrar al cielo sí, Pero no lo digas. No, no lo digas Si lo digo, imagínate No, no, no lo digas Para que wow. la gente descubra ¿Por qué no entró al cielo Siendo tan bueno? Sí Entonces, a raíz de este personaje Que empezó a decirte construyeme el pueblo sí. Mira, Carlos José ¿Qué pasó alrededor mío? Sí, sí Que, que me, si nos descomentabas a mí A los oyentes De librería Sónica Que los personajes te hablaban Entonces, sí. ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué te decían? ¿Qué te decía? José Juan el que, que el, el abuelo centenario. José Juan era eh, una especie de, digamos, articulista de revistas y, y, y periódicos que vendía sus artículos a, a, a revistas del extranjero. Era un cazador de historias. Era un cazador de historias, exactamente. Y cazando una historia de un general torturador de la época gómecista, descubrió en... en en un libro, eh, que de, por cierto, un libro de los torturados de, de la, del régimen gomecista, un papelito, una nota que decía, eh, bueno, que el, decía el, algo. El afrodisíaco más poderoso El del afrodisíaco mundo. más poderoso del mundo. Y el general todo tembloroso después de haber contado. Avergonzado además. Avergonzado, sí. Lo o descubrieron sea, en falta. Sí, eh, volvió a guardar la nota, pero este cazador de historias, ávido de historias nuevas, eh, logró hacerse de la nota Y esa nota eh, hizo que viajara hasta los páramos andinos eh, en un sector que se llama Piñango, próximo al Pico del Águila, a entrevistar al inventor de esta pócima que por eh, secuencias de la vida, causales de la vida, lo ayudó a descubrir que existía un pueblo que se llamaba Mucununca y fue a parar hasta ahí donde... Eh, encontró su alma gemela, entre comillas, porque él pensaba que los amores eternos duran siete años, como todos los amores eternos, pero descubrió que no, que podían durar un poquito más que la eternidad. Eh, pero, lamentablemente, a, a su, en su parte senil está muy amargado, ¿no? tiene, tiene como mucha rabia y mucha tristeza contenida, que bueno, se va descubriendo en la historia por qué está así, ¿no? por haber tenido que abandonar el paraíso. el paraíso. Tuvo que abandonar el paraíso por, oye, qué, qué casualidad, o sea, es más o menos lo que le pasó a Yeso Maldonado. Abandonó el paraíso por por el cumpleaños de su hijo. Los que lean la historia de nunca van a descubrir por qué le pasó eso también a don José Juan, porque tuvo que abandonar el paraíso. Bueno, pero fíjate que es, además que lo bonito es que es un paraíso muy particular, porque el Mucu Nunca es lo que el poblador que está ahí es, lo quiere que él sea. Exactamente. Y en este caso, para José Juan, es el, el paraíso es la armonía con una pareja predestinada hecha en el cielo. Sí, sí, sí. Él se encuentra con María Inmaculada. Que además María Inmaculada no tiene ese maleficio gratuitamente. No, surgió por algo que le pasó al cura que no entró al cielo. Eh, fíjate cómo se une todo, ¿no? O sea, ella, ella es medio hermana del cura que no entró al cielo y le sucedió ese maleficio por bueno, por problemas de los padres y que situaciones de infidelidad y deslealtad entre ellos. En, en ella recayó una culpa de los padres, de no, la cual era ella inocente. Exactamente. Quizás exactamente. por eso es que el maleficio tenía cura. Claro, claro. O sea, y fíjate qué bonito que la cura a un maleficio causado por la infidelidad es un amor leal y fiel. Exactamente, exactamente. Sí, era, era eso, el, el, el, el maleficio creado por un mal amor fue curado por un buen amor. Así es esta en la vida también, Así, no así es. Así dicen, ¿no? Así dicen que pues, Mira, pasa. podemos decir como en ese canal de cable, pasan las historias, pasan pasa la vida. Exactamente, así dicen, así dicen que, que ocurren las cosas. Eh, ahora, eh, señorita Lisabel Noguera, Mire, ajá, cuéntame. Si, si, si, si por ejemplo a ti alguien te preguntara, oye, ¿Por qué me vas a recomendar la historia de Mucunuka? ¿Por qué la recomendarías? Bueno, dentro de todo lo que hemos dicho durante todo el programa, Carlos José, es una, una lectura muy agradable donde tienes personajes que cada uno está muy bien delineado, está, es veraz dentro de lo mágico que puede ser cada uno de ellos y que te rescata esa sonrisa del lector de leer, algo que no es además exprofeso, no es intelectualmente elaborado, sino que está apuntando hacia esa ingenuidad que todos los seres humanos debemos resguardar en algún lugar de nuestra humanidad. Sí, sí. Y una cosa muy bonita que tiene es que es una historia que tú puedes oler, incluso el paisaje donde está, porque todos conocemos los Andes venezolanos. Ah, sí. Y el que no lo conozca por referencia directa, lo conoce por referencia indirecta. Y haberla en, enmarcado ahí, bueno, creo que sea, eh, la Gran Sabana y los Andes venezolanos son de los dos lugares con mucha más magia que hay en nuestro país. Además de, bueno, lamentablemente ese paso entre los roques y... Y Maiketía, que ah, sí. se pierden los aviones, pero eso ya es harina de otro costal. Por ahí puedes escribir un libro. Sí, El Triángulo de los Roques y Venezuela, lo puedo llamar. Y, ah, y... no, ya eso es cuestión de tuya como autor. Claro, claro. Pero bueno, ahora seguimos mi, hablando de los personajes. Sí, ¿Qué te contaban? Bueno, eh, por ejemplo, eh, Evaristo me parecía a mí, era una especie como de duende, eh, es un... Se, Así de baja. lo describes, es una sí, persona de muy baja estatura. Es de baja estatura, pero muy dicharachero, ¿no? Para usar términos del libro. Eh, eh, básicamente. Eh, eh, oye, ¿cómo lo llamaría? Un, un gozón, ¿se podría utilizar ese término? Sí, de la vida. Un disfrutador. Un disfrutador de la vida. Eh, con. con aunque el momento que lo consigue este cazador de historias a los 30 años está un poco solitario, ¿no? Por eso yo siento que él es feliz de que este señor lo haya lo haya conseguido para poder contarle su historia y compartir eso. Además que hay una cosa muy bonita en la interrelación entre estos dos personajes, que él comienza a entrevistarlo y el señor Evaristo no suelta prenda. Ah, Hasta no. un día que le dice, yo le voy a decir todo, pero como amigo, sí. no como que sea de su trabajo. Sí. Guarde la libreta y si quiere me escucha. Sí, sí, exacto. Además que es una cosa muy linda que a mí se me quedó de él cuando le dice a todo el mundo, haga lo que se le dé la gana. Sí. y que no es por grosería es no, como una no. manera de decir, bueno, es lo que quieras sí, sí, pero exacto. bueno, haga lo que se le dé la gana claro, haga lo que se le dé la gana y tú, tú lo, lo, lo, hasta le pusiste el tono de voz a, a Evaristo no, no, no, lo digo como lo escucho cuando lo leo ¿sabes qué pasa? que cuando tú, escu cuando tú lees, escuchas los claro, personajes, escuchas claro, la historia claro, claro. Entonces, de hecho, cuando Evaristo cuenta su historia, la cuenta como él no sé si, si, si sí, cada personaje, eso iba, a eso iba ahorita, cada personaje voz. tiene su propia voz y todas esas voces construyen la historia final de Nunca, nunca. Sí, sí, sí, sí. ¿Cuándo la leíste para revisarla? Varias veces eso es... Esas varias veces que la leíste para eso revisarla Eso no termina nunca ¿Cómo en... fue ese proceso contigo y con tu editora? Bueno, ella lo sabe Estuvimos revisando y revisando y revisando, y revisando. la Vale eh, Bueno, no, quiero que la presentes tú Porque tú tienes una un, el, Ya al leer el Lewis Carroliano Como lo leíste ahora La lectura de Alicia al otro lado del espejo Aquí está el nombre de ella, a ver si... Caramba, Lyubka. Ajá. Lyubka, Lyubka Swashtek. Ajá. Ay, la pegué, Dios mío, sí. gracias a Dios que mi mamá me puso en clase de sueco. Claro, es alemán. El sueco. Es alemán, es alemán. alemán. Es teutona. Lyubka, y cuéntame, ¿cómo fue cuando llegó el manuscrito a tus manos? Bueno. ¿Qué, ¿Qué le dijiste a Carlos José? Buenas, primero buenas, este... Eh, no fue fácil. Fueron muchas horas hablando por teléfono, primeramente. Casi todo lo hicimos fue por teléfono. ¿Y qué te movió a ti a decirle, sí, te voy a editar la historia de Mucununca, Carlos José? wow ¿qué me movió? Primero el creer en él, ¿no? Es un gran amigo de hace bastantes años, realmente es una historia muy linda, como tú lo acabas de decir, y... Es el hecho de, de, de ver de que una historia tan bella debería salir, ¿verdad? Que la gente la conociera. Y él me lo propuso y yo le dije, bueno, sí, Carlos, vamos a hacerlo, vamos a revisarlo. Primero fue como amigo, vamos a leerlo, mira, te falta esto, te falta aquello, después fuimos agregándole un poquito más, y él me estuvo diciendo, pero pues, bueno, porque no lo hacemos, vamos a darle, sí. Y así lo hicimos, pues fue un conjunto de, de cosas y algo para experimentar también otras cosas diferentes a lo que normalmente uno hace. Y nos comentaban ambos que va a salir una nueva edición el 30 de, de este, este mes, mes si el Dios 30 quiere, de sí. enero, y que estará a disposición como un excelente regalo para el Día de los Enamorados. Claro o sea, Qué sí. chévere para un editor que aunque sea una... Edición mínima, la primera edición ya requiera que se haga una edición, como dices tú, 1.1. 1.1, la versión 1.1. De hecho la versión 1.1 ya tiene eh, agregados. A eso hay que leerlo. Sí, tiene agregados como, eh, hay un complemento de la historia de Evaristo, eh que llega a una isla desierta como Náufrago y conoce a alguien que lo hizo naufragar. Y una pregunta que esto es, ay, voy a voy a hacer así llevar ir y, y más an, allá. antes de eso eh, quería decirte que ella es fanática de un paso al infinito de hecho creo que eso fue lo que movió a, sí. a que hiciera lector Un paso al <risa> infinito sí es fanática fanática fanática o sabes que los lectores de ciencia ficción son fanáticos en, en eso sí sí está desesperada por la segunda parte menos pues mal supuesto. que es ella nada más bueno y entonces para cerrar Ajá. te voy a preguntar uh -huh. Eh, eh, ay, se me fue la pregunta, pero no importa. Te voy a preguntar, Cuando cerraste que se desvaneció el mapa y se desvaneció el manuscrito? Ah, ¿Cómo sí? te sentiste como autor? Oye, uno siente una especie de vacío, no te lo voy a negar, ¿no? Eh, por un lado me sentía feliz porque había completado la, la, la historia, pero hay, hay una tristeza de que alguien se está despidiendo y, y, y alguien que podías manipular, que podías tocar, que podías oler, que podías ver, sobre todo manipular, eh, cuando eso sucede, ya, quedó como quedó y no hay forma de, de volver a, a, a tocarlo. ¿no? Yo básicamente como autor invitaría a la gente a que leyera el libro para darse un descanso de la vida tan problemática y cotidiana que llevamos eh, actualmente. Eh, de no, hecho literal, muchos manuscritos que están saliendo muchos libros que están saliendo actualmente son libros eh de crónicas de de de asesinatos de cosas de esas y yo creo que esto es un libro como un refresco eh, como una limonada frapé helada en la tarde llegando de una tarde calurosa y así les va a caer el libro es, es mi humilde opinión no como autor. Si eh, sí, es un libro de agradable no, no, no, lectura no, no, que te conecta con una magia que no solamente está en la historia de Muculunca de Carlos José León, sino que además saca la magia de lo bonito que hay en el lector. Oye, Carlos, muchas gracias por no, estar gracias con nosotros, a ti, gracias muchas a ti, Isabel. gracias. Isabel. No, estamos a la orden, esperamos la continuación de la saga Un paso del infinito seguro, también seguro. Ya viene y por cuando ahí. tengas pues los libros de la reedición de la historia de Mucununca, ya sabes que aquí estamos a la orden para Seguros, promocionarlos. Seguro, seguro te, te la haremos llegar. Yo no tengo palabras para agradecerte eh, esta conversación tan agradable y tan sabrosa que, que, que es invaluable. Esto no tiene precio conversar con alguien como usted. Ay, gracias. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y nos toca decirles la frase del día. Es grave confundir la anestesia con la esperanza. Camilo José Cela. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado, que nos acaba de decir que nos pasamos unos minutos. Y quienes compartimos con ustedes, Linzabel Noguera. Y Jason Maldonado, que está celebrando el cumpleaños de Samuel. Nos despedimos, pues, con un tema que seguramente escucharía muchísimo... José Juan y Juan José De la historia de Mucununca Cantado precisamente por un tocayo José Alfredo Jiménez Quien nació el 19 de enero de 1926 En México Y que nos deja escuchar en su voz Si nos dejan Chau Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes RCR representó Librería Sónica El espacio donde la literatura Es mucho más que solo palabras